Sí, buenas noches. O sea, eh, lo que, o sea, recién llegamos de la plata, llegamos de la plata y convocamos todo el cuerpo delegado eh, para ver si podemos resolver hoy y levantar la carta. Este, estaban todos de acuerdo eh, para levantarla hoy bueno, porque con los anuncios del intendente del 16% me parece que es un porcentaje realmente muy bueno. Eh, si sumamos al 26 que nos había otorgado anteriormente. Eh, entonces para nosotros, por el lado del aumento, estamos satisfechos. Y bueno, también este, agradecerle a la lucidez y, y a la inteligencia que ha tenido el intendente como para otorgarnos eh, Bien, este eh, aumento, ¿no, Alicia? Bien, Estupi. Entonces ya ahora están desarmando la carpa en un rato nada más. Eh, en un tiempo más comenzaremos el desarrollo de la carta, Nos va a llevar muchísimo tiempo porque hay muchísimas cosas, pero eh, sí, va a ser, la vamos a, des, a desayunar hoy a, a la protesta y bueno el miércoles haremos una asamblea en el sindicato donde evaluaremos otros temas este, con respecto a la protesta. Por Así ejemplo, ese sería el motivo de la de la conferencia de prensa, ¿no? Bien, le agradezco Estupia. No sé qué otra cosa van a analizar el miércoles con respecto a la protesta, dice usted. No, este, algún anuncio eh, que haga el Intendente y lo evaluaremos y trataremos este, de resolverlo. Pasaría por ahí el tema de la Asamblea, pero... Más allá que ha llevado un tiempo este, de espera que se extendió tres meses en el tiempo y, pero bueno, siempre me parece que hay que recapacitar y seguramente hay que evaluar las posiciones y si en qué errores eh, por ahí hemos ocurrido y me parece que también en el último tendría que ser una culpa de ver si ellos también he cometido algún error para llegar a esta situación. que me parece que no es bueno para nadie. Bueno. Pero bueno, esto sirve para mirar el futuro, de cara al futuro, siempre se aprende este, de los errores y, y siempre, bueno, es el futuro me parece lo mejor debe estar por venir, así que apostamos a, a cada día que pase mejorar la relación entre el sindicato y el ejecutivo. Bien, Estupia, eh, muchos cuestionaron que en la conferencia del sábado usted no estuviera, o se preguntaban qué raro Estupia no estaba. ¿Usted hace esto para demostrar que está? ¿Cómo? ¿Usted hace esta conferencia hoy para demostrar que está? Bueno. No, no, no, no, no, no pasa por ahí, no pasa por ahí. Lo que sucede es que la conferencia del intendente, la conferencia de prensa del intendente fue imprevisto. este Si sabía que iba a ser la conferencia de prensa, realmente no me hubiese trasladado por lo más que tuviese problemas de familia en La Plata este, no hubiese trasladado eh, hubiese esperado los anuncios lo que sucede es que bueno este, a esa hora estaba la ruta no me acuerdo si había pasado en la ciudad de las flores cuando me llamaron por teléfono cuando tenía la conferencia de prensa este, bueno me, eh, tuve una sorpresa como todos porque fue una conferencia de prensa imprevista, así que pero todo muy bien y bueno y también de, de muy de muy, de muy contento Estupia le agradezco mucho eh no los agradecidos son, somos nosotros los municipales eh, nos permite por este medio llegar a toda la familia municipal así que los agradecidos somos nosotros muchísimas gracias buenas noches adiós